Oh, no, no. z drugiej, z Una no. realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. En el día deportivo de Solki Palki, ¿cuántos días faltan para el mundial? Eh, 17 horas. Bien. Tomás. 17, ¿no? Iba, iba a ser un contador, pero me olvidé. <risa> y por un eso lo sabía. 300 mil segundos. Eso. Lo pueden ver, eh? ¿en qué esquina? España bueno. y San Juan. Eso. Pasan por ahí. Pasen de noche, porque de día no se ve nada. En la E, hacer una nota muy linda, Antonio Carrizo. <risa> Siempre dice alguien. No, alguien tira. Hay mentira. Un momento de leer los diarios. Y Me revivir. gustó realmente una persona abrió su corazón y un tipo que da para escucharlo porque son de esos tipos que se puede aprender mucho, ¿no? Mucha gente debería ver su ejemplo de estar vivo esa edad. Antonio Carrizo tiene una vida interesantísima. Mira, mira, mirá vos cómo sabemos de Antonio Carrizo. <risa> Hay <risa> una banda... noche, todo raer. Hay Por... una banda que se llama Head Automática. Cabeza Automática. Radiohead. No, parecido. Esto es Head Automática. Star Una banda que está dentro... Eh, pertenece, digamos, a la discográfica de Warner y ahora music, el, Warner el Times monopolio. y todo el monopolio de ¿El monopolio monopolio? No. Que en general son unos tipos bastante garga a la hora de permitir que se difunda material de la banda, eh, ya sea en en todo. Entonces, estas todos sus aspectos. Estas páginas, como diría nuestro especialista en web de la web 2.0, donde uno sube material. José Máximo de web. Claro nuevo disco de la banda y te sacaron una página www.headautomática.com la sacaron com. quiere decir que ya no está más en no, online quiere decir que ahora está online que antes uh. no existía sacaron a al público no sé la colgaron la colgaron son dos sí. términos negativos sí. pero no importa www.headautomática.com Para hacer la promoción del nuevo disco. Ajá. La banda se llama Head Automática. Dije, claro que podemos hacer? Tiene mm. que ser algo automático. Yeah, baby, ¿No? yeah, yo en la cabeza. Entonces eh. lo que hace la página tiene como un robot o una araña como el de TNT. ¿Qué hace el robot de TNT? Pone discos. Películas, películas. películas. Pone video case. Estamos bueno, el robot de TNT. Sí. Bueno, entonces, el robot este de Automática, que más que un robot, es un bot. Sí, uh -huh. la parte robótica, ¿sí? por qué no entiendo, porque no tiene cuerpo. Cuando no tienen cuerpo son bots. ¿Estás seguro? Cuando tienen cuerpo están dentro de una computadora. Exacto. <risa> son bots. Entonces, lo que hace este bot de la página es escanear un montón de sitios, como por ejemplo, bueno, todos los que están alojados en Blogger, todo lo que están eh, todos los que son imágenes subidas a Flickr, Que es cada vez hablas más, más. más claro vos es la página más más importante para subir imagen es como un fotolog mirá me, me habla en burro viste, para que yo lo entienda claro Entonces, también escanea fotologs y está es... diciendo escanea con K claro y escanea youtube youtube la página ah conocidísima página la de bono no, no. es youtube eh, Google Video y cuál otra hay y no. para de contar no hay otra más para subir. Bueno, para ejemplo, de contar. El tema es que la, eh, la página está el bot que administra la o sea, página. Escanea todo eso, escanea y que... todos esos lugares y donde encuentra tags que digan head automática los levanta automáticamente a la página, los sube y pone el link en la página. Entonces la página está divertidísima. La página de head automática está todo el tiempo Va revisando la web, sí, a ver qué hay sobre la banda y están ellos, eh, ¿cómo es? Incentivando a la gente que suba material, que vayan ¿Qué con, ¿Qué material? Un... Hormigón armado. No, por ejemplo, eh, está muy de moda allá, y acá también calculo, <risa> ir con los celulares, o lo y a estar... sacar, sacar fotos o filmar videitos de los recitales. No sé porque no tenés celulares vos. O ir o con, un, con un grabador y grabar los recitales. Todo está permitido para ellos. Todo lo que vos hagas y lo subas, está todo bien. Y después la gente que se mete en la página vota cuál es su preferido y los ganadores se ganan en discos autografeados y un montón de boludeces es porque esta madre. gente tiene ya padres ricos si sí. lo raro es que warner les permitió que hacer no lo esto. Esto. metallica no debe tener padres pobres y por eso quieren amasar sí. su fortuna pues, <risa> no importa no importa no importa no, bueno no digan no importa lo la marchanta bueno es que head automática en www.headautomática.com fueron los primeros en meter un robotito que busca toda la información sobre la banda y la sube automáticamente a la página y vos puedes votar cuál es tu preferido. No es un robotito, sí, es un botito. Eh, Te puedo corregir, la un la botito. Es, es un botito, botito. exacto. Es un botito. Puedo corregir. Sí, correcto. Sí, es es. <risa> eh, vamos a escuchar entonces geda automática. Ah, por eso era. De punk. Ah, está, encima de punk. No tenía no, una banda no, no, otra Ex punk. De mediocre para arriba. Graduation Day, ¿no? ¿O se llama así? G Automática. 411-8204 El mail Billy es. Y la página web. Y la noticia del día es. Un niño de 7 años. Cruza... Un niño de 7 años. Cruza ganado. Sí. Sí. Un niño de 7 años. Cruza ganado de Alcatraz a San Francisco. Se escapó de la cárcel. Es un niño preso no Porque el Alcatraz no funciona más. No, bueno, ¿viste la película con John connery y Nicolás Coges, sí. eh. La Roca. Esa. Pero no era Alcatraz, era la Roca. Ay, no era Alcatraz. Sí, era Alcatraz, le dicen La Roca. ¿Eh? Me confundiste. ¿Cuál es? <risa> ¿Qué? ¿Cuál es? La de Johnny. La Roca. Que van y tiran misiles y no sé qué más. hacer un Están las pelotitas de esa contaminante que están bárbaras. No me acuerdo de nada de la película. Nada más que en algún momento había un misil y nada y yo Co con el hacía vi... de un tipo se había escapado ah, con un claro. poco de hipnosis te puedo hacer hacer, hacer acordar más cosas de y la ahora boca. se quería meter de nuevo no me acuerdo te acuerdas no que importa. había un veneno no en los misiles El lema de hoy es no importa le, le, le Y la noticia no merece, claro. de hoy es que un niño de 7 años nadó el lunes Es decir, hace pocas horas los 2.25 kilómetros del océano pacífico Entre la isla de la legendaria prisión de Alcatraz y el parque acuático de San Francisco En una provisa que lo aventura ya a nuevas hazañas ¿Y la próxima qué es? No sabemos, pero obviamente tenemos sí el audio de aquellos momentos Podremos oír el tierno gesto de su madre alentándolo a nadar esto es mi vida, mantén tus dedos Unidos sí, mami. déjame ver qué tan lejos llegas no sé, mami. mantén tus ¿Cuá, piernas cuá. derechas chapotea, chapotea la tenura, eso la... es, continúa, adelante claro. venía con música de emoción porque ya estaba por llegar eh. o sea, se estaba generando el clima de llegada donde lo congratulaban y le ponían los laureles en su cuello al pobre niño creo que el agua está muy fría Dijo Braxton, el niño Braxton, ¿se llama? Se llama Braxton Bigberry ¿Estás seguro que esto no es de un capítulo de alguna serie? No, no, no, no. <risa> Yo espero que los buscadores de noticias <risa> No confundan los guiones de las series con las noticias La cuestión que dijo eso el niño Lo de que el agua está muy fría poco después de que su padre lo tomó del tórax y lo sacó de las heladas aguas de la bahía de San Francisco bahía reconocida por tener todas las colectividades todas, tardó dos kilómetros y cuarto en darse cuenta que estaba fría el agua el niño no, al pibe lo soltaron y lo fueron a esperar en la otra y cuando llegó después de dijo que... fría el agua, <risa> su papá estás loco <risa> <Mucho> mierda <risa> sí pero ahora sos famoso, tenés la vida asegurada le dijo no, el padre, el vos ni... y yo el niño es del desértico sí. a ah, que iba a hacer un comentario no. Pero lo hizo con su mirada. Sí. El niño es del desértico estado de Arizona. Y fue recibido en la meta también por su entrenador, periodistas, fotógrafos y admiradores. Alejandro dice que es desértico porque que se llama Arizona. Sí. Pero no es, o sí. Es. Qué coincidencia, ¿no? <risa> Fíjese <risa> en una su casa árida. ¿Por qué y ¿La, ¿y la Patagonia que y ¿qué tiene que ver? Con algo, sí. la Patagonia. Con los indios patagónicos. Es una patazona. Sí. Se en San, Santa Fe. Le llamaban la patazona. La patazona. Bueno, fue un chiste muy malo, sí, es verdad. Dale. No tienen que poner esa cara. Cuando no. vos me preguntabas cuál era su última, la próxima hazaña Eso. te respondo, cruzar a nado el canal de la mancha. Claro, me imaginé. Obvio, es lo que aspira Y porque ahí es, es el, lo máximo. Porque el océano no, no no lo cruza nadie, no se anima a nadie. Te agarran los tiburones. O las ballenas. Asesino. Te una tormenta. La madre del joven nadador, Stacy Bibery, no estuvo convencida en un principio de la idea de que su hijo nadase desde la isla de la ex cárcel, <risa> pero aceptó una vez que vio su dedicación, siete años, una vez que vio su dedicación y que oyó las motivadoras palabras de su entrenador. El nadar como la vida requiere mucho valor, sin embargo, una vez comienzas a deslizarte en el agua, es difícil imaginar que alguna vez sentiste miedo. Ahora te voy a claro. poner a gozar. El... Ob obviamente tenía un entrenador cubano que sabe lo que es esto de nadar. Colombiano. Y entre los cocodrilos, era colombiano? No, no, era era Chile, no creo en Pero sí, supongamos que era cubano y que sabía claro. lo que era nadar. No, eh, para, porque por qué supone... el Tipo experimental. vamos ¿No a suponer que era colombiano entonces. Sí, supongamos que ya cruzó el canal de la Mancha. Claro, pero no, no que nadie quiere suponer que era colombiano. Muy bien, está bien así. Y pero tiene lógica con lo que ah. él planteaba. Porque le arruina su chiste. Claro, él vive para su chiste. Ah, mira, ahora nos conocemos. ¿Qué tal, Diego? Que un niño de siete años esté tan motivado y apegado a una meta de esta magnitud. Dos kilómetros nada más. Es sorprendente, expresó luego de que su hijo recorrió de forma de triatlón anual para niños, no importa. Estamos hablando de un padre orgullosísimo. Sí. ¿Vos vas a hacer así con tus hijos? No sé nadar, yo lo pondría a correr, a jugar al fútbol, de chiquito. Chao. Apenas sale, vení. Pelota no, de no fútbol. No lo vas a hacer cruzar el río. río. No, no, no. No, no. Eso para Marica. Bibri, que estudia el segundo año de la primaria en Glendale, Arizona, tuvo la idea cuando vio en una revista que un niño de 9 años, Johnny Wilson, había hecho ese recorrido a nado en octubre. Eh, eso es plagio, no eso tuvo la idea. Un, es un robo, encima. Eh, pero él tiene 7, encima de cara de pija. ¡Ay, oh, yo tengo siete, le hizo El pobre pibe que sufrió tanto, porque lo mismo, 7, 9. Ahora está tristísimo. Le Habría... cagaron el récord. Y no, y no puede solucionarlo porque ya las tiene. En tiene 40 años el pibe ese. Es que luego cruzó a los 9. Pero bueno, no importa. Se puso triste igual. Pero no todo siempre fue así. Pido atención. Oh. De joven, este niño tenía un rechazo terrible al nado. De joven este niño tenía un rechazo. escúchame de más sí, joven todavía. Oigamos una dramatización del día en que su padre le quiso iniciar en la disciplina. ¿Sabes tan bien como yo que no sé nada. ¿Crees que porque duerma con un pepino debajo del brazo me despertaré esa nada? Pero Pablo, ¿yo? Pablo cogió el pepino de mar y lo lanzó contra la pared, provocando un desagradable sonido parecido al de un caracol cuando es abatido. Pero, ¿qué putas hace? Le replicó Pedro. Pedro, en un ataque de rabia, abofeteó a Pablo. <risas> aquel hecho de Pablo había disgustado notablemente a Pedro, quien con toda su buena intención había regalado aquel pepino de mar. Pedro siguió bofeteando a Pablo una y otra vez. Pablo padecía y Pedro se ensañó tanto que hubo detrás. ¿Cómo termina la historia del pepino de mar? Que el niño, bueno, finalmente pone su pepino de mar bajo la almohada y aprende a nadar. Que era lo que tenía negado. Hasta que el padre le regala el pepinillo de mar. ¡Qué feo! Papá te regala. Toma un pepino de mar. A nadar, ahora. Lo planté en el patio de mi casa en Arizona. mi esposa lo plantó. ¿Algo más? Si me preguntaran si un niño de siete años tiene edad suficiente para hacerlo, diría que quizás lo haría uno en un millón. Dijo el degenerado entrenador. Pues bien, este niño es uno en un millón. Y tiene edad para hacerlo. Y está muy bien. Estaría muy estado re bueno que se estuviera en audio. Genio el pibe, lo quiero adoptar. Yo no, yo quiero escuchar el especial de la semana. ¿Vos? ¿Hay eso? Sí, hay especial. No, no hicimos copete, no, nada. No, no, no. No, ahí viene. ¿Qué hay? Complica. El especial de la semana. Esta ¿Qué, semana ¿qué, qué, qué, ¿Qué sirve para tenemos, hoy? Tenemos esta semana tenemos eh, un especial que son versiones de los Pet Shot Boys. No vamos a escuchar los originales, vamos a escuchar un montón para de gente haciendo versiones. Ah, preferir escuchar un montón de versiones y comparar eso. Bueno, ya, todo los todo el mundo conoce, ya los claro. conoce, a todos los temas. Entonces vamos a escuchar versiones y después cada uno será. ¿Qué tal de sea versión. vida, eh? No, ese no está. Bueno, pasaron, entonces pasaron, Bueno. Gracias. Bueno, oh, vamos a escuchar a de cruz a <risa> haciendo Assassin <risa> es un pecado y después a Fiction haciendo oportunidades oportunidades en Real Guyball. Pero están buenos. Están buenísimos. Sí, sí, sin. sin, sin, sin, sin que. Sin. ¿qué? sin hay una canción de Robbie Williams que se llama Sin Sin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 Este no es tu ranking, es el de Last FM Ranking. Para participar del ranking Last FM, instalar el plugin de audio scroller en el Winamp o el Windows Media Player y a cada tema que escuches se le sumará puntos. Consulta las bases en www.last.fm. FM, FM Ranking. Esta semana en el ranking de Last FM, los Red Hot Chili Peppers se apoderaron de 8 puestos del Top 10, incluyendo las 4 primeras posiciones. Su nuevo disco, Stadium Arcadium, lleva vendidas más de medio millón de copias y es evidente que gran parte de la comunidad de Last FM o se compró el disco o se lo bajó de internet. Escuchamos el puesto número 2, Stadium Arcadium, de Red Hot Chili Peppers. Las otras dos canciones del top ten están en manos de Tool, que sigue descendiendo en el ranking. También sobrevivieron dentro de los 25 primeros puestos Postal Service con Such Great Heights y Crazy de Does that make me crazy? El ingreso de la semana es de la banda Muse, que se prepara para sacar un nuevo disco. Y como suele pasar, ya se filtró en la web el primer single y se sumó al ranking en el puesto número 79. Eso es lo que escuchamos, el trio inglés Muse haciendo Supermassive Black Hole. gente espectante del deporte, querida gente que lo hace, querida gente que no lo hace y lo mira, querida gente que solamente lo disfruta, queridísimos compañeros del quehacer deporteril y saludamos desde ya con un anhelo, con gran pasión a mi queridísimo y gran amigo y co y el gran talento de este mundo deportivo tan jodido como lo es, ¿qué tal buenas noches Fabricio? ¿me estás escuchando? Sí, por lo que veo te acordás de que yo estaba vivo, qué grande, ¿no? Qué bueno que me tengas en el recuerdo. Te tenemos en el recuerdo, te guardamos la horta derecha de nuestros corazones, Fabricio, porque sos una persona es? querida. ¿Por qué me diste por muerto en las noticias del sábado de la tarde? Porque las cosas pasan, Fabricio, y uno tiene miedo con tanta inseguridad en la calle Que vos hayas sido víctima de algún accidente, Fabricio Recordá que los accidentes pasan, querido Fabricio Y por eso, por eso, por eso te queremos, te estimamos Pensamos que sos una persona esencial para nuestras vidas Por eso nos recordamos cada vez que te necesitamos Te nos damos un tiempo para pensar que te extrañamos Pero así lo hacemos, mi querido Fabricio No te hagas problema, en el corazón estás Mi corazón está perfecto Muy bien, empezamos, vamos, comienzo esta síntesis de deportiva Donde está lo mejor, lo peor, lo más lindo, lo más bonito y lo mejor del deporte Todo concentrado en un micro que empieza de esta forma Comienza la emoción Desde ahora y hasta las 9 de la noche El mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo mi querido Fabricio, ¿cómo estás querido? Comienza la emoción realmente, estamos viviendo tiempos emocionantes Te sentís emocionado, hay una brisa de excitación en tu piel Por qué motivo lo decís, porque yo realmente no siento que haya nada relevante el revés. Sinceramente para mí este es un año como cualquier otro Pero a lo mejor hay algo que se me está escapando No te está pasando nada en especial, no te vibra la piel No sentís que se llega un momento importante de la vida de todo aquel balón afable ¿Se murió Maradona? No, mi querido Mauricio, pero estuvo acá dando vueltas en el fin de semana, pero ya hablaremos de eso porque las noticias actualizan acá de y distante, por eso escuchamos los datos del fin de semana deportivo y la actualidad. ¿No? Ascenso Primera, gol de Cruz de Mendoza, ascendió a Primera División tras derrotar por 3 a 1 en tiempo suplementario a Nueva Chicago, en el marco de la segunda final del campeonato de la Primera B Nacional de Fútbol, al Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Vos que sos querido Fabricio, uno de los grandes detractores del federalismo, mentira, o del unitarismo, no me acuerdo ya en estos momentos, pero estás contento querido Fabricio que un equipo del interior como de la linda ciudad de Mendoza, de la linda gente de los mendocinos, la montaña y el vino, ahora tengan pueden tener buen fútbol. A mí me gustaría que algo más del pueblo llegara a la primera ¿no? <risa> es mundo con todas sus casecitas limpias toda su gente conservadora que no tira los ojos ni la ramita a la calle yo quiero que en empata que escuche cumbia que conozca el campo pero si no hay nada más pueblo que el sí, fútbol en mi querido las autóctonas no en ese país esa ciudad del primer mundo muy cerca de Chile Vos tenés que el primer mundo es contagioso, por eso Mendoza tiene algo de primer mundo y nosotros no tenemos nada de primer mundo. Pero por supuesto que el primer mundo es contagioso y por eso tenemos que cuidarnos de los uruguayos, de todos los chilenos, todo el mundo el primer mundo menos los argentinos, Fabricio. No, no, los chilenos sobre todo, sí, cuidarnos de los chilenos que vienen por nuestra tierra, nuestra agua y nuestras mujeres. Ojo, que vienen por nuestras mujeres, por nuestros queridos Ojo, mi querido Álvaro Colostiza. La metió con el mate, la metió con el mate, Cherva Mate Fergueras en sus distintas presentaciones. las 21 horas en el Centro Cultural Narváez junto a los del suquía, Cherva Amate Fergueras, con buen sabor a toda hora. Porque no todo es pudo porque nos interesa la violencia legalmente contenida en un ring boxístico. Por eso nos informamos de lo que le pasó a la Hiera Barrios en este fin de separado. Boxeo. El pugilista Jorge Hiera Barrios se impuso por nocaut en el primer round a su retador húngaro Janos Nagy y el rotuvo así y la corona mundial de la superpluma. la definición se produjo a los 49 segundos como consecuencia de un gancho de izquierda a la zona baja. No, querido fabricio, tuviste oportunidad de verlo ¿cómo, me un chancho? ¿Cómo fabricio recordó una fase de mi infancia pido gancho de que me toca chancho esa es tu reflexión con respecto a la gran actuación a la no, hazaña deportiva no, yo, quiero hacer, yo creía que el boxeo era un deporte que estaba desterrado de la tierra que habíamos dado de baja a ese deporte primitivo de gente que para nada, solamente para que la comente Osvaldo Príncipe pero te, Príncipe. hubo grandes luchadores del boxeo como Ringo Buonavena no te acordás de esa pero época tenemos gloriosa Joder. tenemos Mojave Dali que terminó con todo ese mal de Parkinson Alzheimer que, encima pero también y lo, lo tenemos actores así a la cárcel. Monzón que se terminó matando en un accidente abajo de las ruedas de un colectivo, ¿para qué sirve el boxeo? Pero vos sentís Fabricio que para tu que vida, vida, mejor la la no que tu que vida es mejor por no boxear, vos sentís que tu vida es mejor Mi hija es mucho mejor si yo le tengo que pegar a mi hijo para que se eduque y para que sea hombre vos preferís pegarle a tu hijo a mi hijo no lo hago gratuitamente para que el resto de la monada me victoree y se sienta feliz yo le pego con un sentido educativo pero vos tenés que morzón no pedía boxear a la mujer la quiso boxear para educarla Y así le salió, pero bueno, esas cosas también pasan. La educación siempre comporta algunos riesgos, pero se puede perfeccionar. Una figurita, Centro Estético La Veneciana Bonita, danza clásica, circuitos integrados, todo para el automotor. Y este mes trae tu viejo colchón y te llevas el último di con los ruedos de conejos apareándose. Centro Estético La Veneciana Bonita, embalcarse y tu pungato. Juegos afuera los pistoncillos de Detroit derrotaron a los Cleveland por 79 a 61 consiguiendo su pase a las finales de la conferencia donde se enfrentarán al calor de Miami que hace rato espera rival mi querido Fabricio, tengo una mala noticia que darte, mi querido Fabricio. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado? ¿Solamente estarás esperando la última novedad deportiva que lo San Antonio? Es de la mano de un Ginóbili no inspirado y de un Duncan demasiado bueno para hacer verdad. Perdió, ya no tenemos representante argentino en los playoffs, casi. Solamente nos queda el piro que no juega ni dos minutos. ¿Te pone triste? Sí, no te dije, Sandolaya, todas las fichas de ya fue, vos no me querés creer, no sé por qué no me haces caso. Pero no podemos confiar. Pasó? No podemos confiar que el único argentino influenciador de las cosas sea un músico de cuarta un músico hippie de cuarta perdón te corrijo pero bueno Aficia es lo y que el hay el espacio agua mineral arroyo ludeña pura de manantial está seguro paberizo que lo que hay dar un oscar carajo si ganó un ginobili un y las... oscar ginobili no un grammy no un tony un emmy pero eso no son premios verdad no, no, no, los deportistas son, sudan son, las cosas nada, para ganar murió. Que se todo todavía hablando en el orto. alemania 2006 argentina con cuatro rivales la pequeña república de montenegro se pronunció ayer en favor de su independencia en un referéndum vinculante con lo cual se convertirá en la última de las seis repúblicas de la ex Yugoslavia en separarse de Serbia desde 1991 Nos metemos con temas jodidos, ahora un poco de actualidad política. Teníamos antes que Argentina se iba a enfrentar a Holanda, a Costa de Marfil y Serbia y Montenegro, y ahora Argentina se va a enfrentar a Serbia, a Montenegro, a Holanda y a Costa de Marfil. ¿Te parece eso justo, Mauricio? ¿Te parece una movida me estratégica? Me da miedo, me da miedo eso de enfrentarse con Montenegro con Serbia, gente que anduvo en la guerra, gente que no solamente anduvo en guerra y cortaba cabeza y le sacaba los ojos a los niños, sino que encima estás acostumbrado a cantar canciones de Custurica. Yo tendría mucho, tendría paso de que no poner a ver un partido en el mundial y junto con el ritmo argentino suena un tema de Custurica, sería terrible. Nuestro equipo de producción, mi querido Fabricio, tengo algo para contarte, estuve elaborando informes especiales. Gracias Fabricio por haber estado, sos un gran compañero de aventuras y de locuras. Hemos elaborado con nuestro equipo de producción de más de 60 personas, trabajando todo el tiempo para que la información te llegue a vos, para que seas consciente de que todo lo que hacemos es por vos. Por eso damos la presentación a una nueva sección en este micro deportivo que crece y crece y crece y cada vez más. Entonces, por eso...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 especiales rumbo a Alemania 2006 en el año de... Bien, en estos vehículos especiales vamos a ir conociendo las figuras relevantes del quehacer deportivo nacional. Aquellas figuras que nos llenan los corazones y los que nos hacen sentir por los cuales queremos ser. Ey, vos vas a ser mi héroe, vos vas a ser el emblema de mi vida. Yo te voy a seguir, voy a poner tu camiseta, voy a sentir en la piel lo que vos sentís en la cancha. Por eso elegimos uno de los grandes jugadores representativos del combinado nacional. Vamos a conocer la intimidad, vamos a conocer, vamos a llegar a su casa, a su puerta, vamos a comer con ellos, vamos a sentirnos más cerca de lo que son nuestros ídolos. Por eso el primer homenajeado es una sorpresa. Por eso Vamos a disfrutar de la verdad íntima de los grandes jugadores del fútbol Y así hasta que empiece el Mundial Y así seguiremos hasta después del Mundial Porque son muchos jugadores y queda poco tiempo Porque se solamente un micro por semana FUTBIOGRAFÍAS Ayala Roberto Primera parte El hombre de la pelota Nombre Roberto Ayala Apodo Ratón Fecha de nacimiento 12 de abril de 1973 Lugar Paraná entre ríos Puesto Defensor exhaustivísimo informe señores que hemos elaborado pero como siempre este equipo de producción no descansa, hemos trabajado mucho más, hemos llegado a una cuestión mucho más humana de lo que son los jugadores de fútbol, porque queremos conocerlos más allá de lo que se despliega en el campo deportivo, cómo son sus familias, cómo viven allá en los momentos previos a la invocación a este mundial gigantesco, esa presión que sienten los jugadores, y por analizarlos y conocerlos y sentir y comprenderlos más, apenas pierden, no, por qué pierden y por qué lloran y por qué sufren y por qué sienten lo que sienten, por eso vamos con la segunda parte de este informe exhaustivo señores que elaboró la producción biografías! Ayala Roberto, segunda parte, el ser humano sin el balón Roberto Ayala o el ratón, como lo dicen sus amigos, pesa 76 kilos, distribuido fibrosamente en un delgado cuerpo de 1,77 metro 77 centímetros Debutó en 1992 en Ferrocarril Oeste, club de sus amores, hoy juega en el Valencia, mañana no se sabe dónde Gran laburo del equipo de producción que ha trabajado arduamente durante casi como de 20 minutos en una tarde fría de Rosario. Pero no importa, seguiremos hablando quizás más de Roberto Ayala o de otro jugador. Pediros tu jugador favorito que lo tenemos. Incluso si no ha clasificado para estar formando parte del equipo seleccionado. Puedes elegir a un Cufré, ok, te creo que está. Puedes elegir la de de y sin intentar por qué Michelis llora todas las noches. Para comprender un poco más a la gente y entender que el deporte no solo, sufrimiento, solo es sufrimiento, son los amores. Son tantas cosas que nos hacen sentir bien, por eso queremos conocer más a nuestros jugadores. Y hasta aquí entonces el micro deportivo informativo. Agradecemos con mucho cariño, mucho afecto a Fabricio que se nos cortó, se nos fue, pero ahora está mejor en un lugar feliz y mejor calentito, y así lo saludamos, gracias Fabricio por estar. Esto ha sido todo por hoy, síguense sí, con los vídeos de publicidad Deportivos que se actualizan acá, y Os tengo noticias de su banda favorita, se los digo por una patina de jabalí. Noticias de música en Yolki Pauki. Pasos al baño y quedan los artistas. Los Hot Hot Hit se encuentran en su estudio propio en Vancouver grabando un nuevo disco junto al nuevo guitarrista, Luke Packing. Las nuevas canciones, que ya son más de 15, van a ser testeadas con el público a través de videos caseros de las sesiones de grabación. Estos videos van a aparecer en la página de la banda, en el www.hothotheat.com todas las semanas, mientras que se está grabando la nueva placa. Escuchamos a Hot Hot Hit haciendo Dirty Mouth. You're dirty mouth, you're dirty mouth Don't you play and get a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 Oh, un sí, un A veces pienso que me encanta revolcarme en la mierda. pero bueno, La vida a veces me muestra el barro de las cosas. Pero todo se transforma en un aprendizaje. La música y la comida son uno de los placeres de la vida más hermoso que nos pudo dar. Pero revolcarme en el barro es lo que más me gusta. Y tu mierda, tu mierda. Música para gordos. KONIEC! Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. Fin de este Yolki, el gordo está de nuevo con nosotros. Yeah, baby, sí, yeah. Yo tengo muchos saludos. Bueno, dale. Pero muchísimo. Bueno, no, no, da eso Tengo saludos para mi esposa, saludos uh -huh. para Fufi, saludos para... Estos son geniales. A ver. Un, un beso grande a Diego, Nacho sí, y sí. Cristian, dándole sí. las 12 del mediodía. Calculo, faltan 5 minutos para las 12 del mediodía. Beso grande. Bien. Y no, y a nadie más. <risa> y a gente que se nos agregó y no las conozco Claro, es la gente que escuchan en diferido, Shalki Palki. Uh -huh. Saludos ah. para ellos. Ah. Ah. Sí. Bueno, vamos. Este disco vamos a presentar este disco. Esta semana vamos a presentar. Lástima que nos quedó cortita porque el jueves no vamos a estar. <risa> nos quedó cortita. Sí, una lástima. <risa> eh, qué pena. Es una pena porque tenemos un buen disco, el disco nuevo de los Walkman. De toda la movida ¿De esta. Qué? ¿De Walkman? Como la marca. Walkman. Como el Sony. Como Sony, sí, pero plural. un mayorista. Mucho claro. Sí. <risa> un mayorista de Walkman. The Walkman, la banda que legítimamente pueden llamarse newyorkinos porque son de Nueva York y son los que empezaron con toda esta movida de rock independiente newyorkino. El disco nuevo se llama The Hundred Miles Of. Oh, un centenar de millas afuera. Estos es a The Dani en la boda. de Walkman, lo nuevo, buenísimo. Nos despedimos hasta mañana. Esto fue Yorkie,